Me gusta perder porque apuestas. si en este mundo no todo es ganancia Hay plantas que en el invierno se secan, otras que en pleno verano conservan Frondosura y arrogancia Y también hombres que estando en la nada, cuando uno los viene a ver se superan Porque tienen resistencia en el alma Y hasta la muerte les teme si llega. Yo soy un guerrero de mil batallas. Cada vez que me acobarda una pena, de repente surge una fuerza extraña que mi vida proseguir en la guerra. Me tiraste al basural, no, seca, no supiste valorar, te amabas, en tu por disputar, no presenté el final, que te esperaba, y ahora cuando en tu alma Sabiinne, etsiinne, etsiinne, etsiinne, ser consultada, se la Pero tenía que tenía que etsiinne, Amores del Cacique, Petsi Liliana y Luis Mariano Díaz González. Para mis queridos doctores, Andrés Palmera y Maximio Grisbal. ¿Cuántas veces te rogué? No recuerdas, que de rodillas tus pies mendigaba Una amiga mí de amor pa' mis penas, pero fue como pedirle a una piedra Mi dolor no te importaba Pero el tiempo transcurrió un día cualquiera, sentí que en mi corazón lloviznaba El verano que dejaste en mi alma, de repente se volvió primavera Y mi canto resurgió de mañana como el trino de las aves en la sierra y un amigo que mi oyó murmuraba "Verdad que la vida espera no hay quien fuera él sabía cuanto dolor cuanta tristeza dejaste en mi corazón nada en verdad solo faltó pues que muriera, y recuerdos nada más Mientras que tú vives triste y desolada, porque la historia tenía que cambiar. No siempre yo soy quien iba a sufrir. Sabía que algún día volvía a sonreír. Llegó mi turno de verte llorar. Sabía que algún día volvía a sonreír. Llegó